No, no, no. Ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, Judy, por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Y aquí, pa aquí. Tuki -tuki. ¿Ves? esta es una cortina apropiada para esta hora y para el estado de ánimo y para ir a juntar trufas vayamos Exacto. al campo a juntar trufas al bosque al bosque en el bosque se juntan las trufas ah, tenés que, que ir. el campo con... tiene bosques esa música a mí me suena <risa> que va a aparecer un pitufo <risa> y lo puede solo tenés que imaginarlo y puede aparecer un pitufo delante tuyo <risa> el pitufo enrique el pitufo enrique no el pitufo Palki. todos conocen a youtube youtube sí, esa eh, página no esa página eh, magnífica fantástica eh, increíble que te permite subir videos y compartirlos con todo el mundo entonces puedes ver un montón de adolescentes cantando sus temas preferidos y un montón de porquerías más que a nadie le interesa fiesta, pero fiesta que a pesar a de que a nadie le interesan ya tienen Más de 100 millones de visitas diarias. 100 millones de visitas diarias tiene YouTube. A la sí. pipe. Es una cosa enorme, gigantesca. Una de las páginas más visitadas del planeta, de la web, hasta ahora. Y que, entre tanta basura que ofrecen todos los días, dijeron, bueno, vamos a ver si ofrecemos algo un poco más copado, además. ¿Sí? Hagamos un algo de selección? contenido. No, no, no. ¿Se no. más basura lo del Gañón de Luciano, por ejemplo. A los Exacto. Videos de agosto. Sí, señor. No, a los videos de agosto no, pero el Gañón de Luciano sí. <risas> Entonces, vos, además de eh, toda, esta, toda esta basura que existe en, en YouTube, eh, ellos dijeron bueno vamos a ver si podemos presentar algo que su objetivo es que contenidos en, propios no en los próximos 18 meses antes de llegar a los próximos 18 meses o sea un año y medio uh -huh. estamos hablando de que principios del 2008 uh -huh. sí para dos bebés paridos enero del 2008 Ajá. Planean llegar a tener absolutamente todos los videoclips que se hayan hecho en la historia No te puede Todos adentro de YouTube, buscables fácilmente porque tiene un buscador YouTube Entonces vos vas a poder meter el nombre de cualquier banda o de cualquier tema Y, y te va a saltar el videoclip y No se comprometen a mejorar la calidad de imagen no, eso no les interesa. Porque de es hecho, muy mala. justamente, no, sí, es malísima. Pero bueno, justamente esa es una de, la, de los motivos por los que Funciona. las compañías discográficas están dispuestas a lo mejor a ceder sus videos, porque se bajan rápido y no tienen una calidad como para que vos después te lo guardes y te lo grabes en un DVD y no les compres sus DVD. Claro, ¿Sí? porque ahora encima te venden hasta el material de promoción. Claro exacto ¿Qué más que más la mayoría que la de procesos, se vea, le, vea Ahora vea de, de, claro. la, la lógica las discográfica la arruinan el trabajo de un realizador pero por suerte gracias a eso la gente no va a tener interés en bajarlo y eso es lo que nos importa bueno eh, el o sea, ¿un tipo el, se mató haciéndole la fotografía no claro. el itunes el programita relacionado con el ipod si ¿sí? ustedes son todos unos desagradecidos que no saben apreciar lo poco que tienen que venden canciones por un dólar también ya están vendiendo videoclips y se armó un quilombo bárbaro porque los directores de los videoclips dijeron o a sea, mí yo claro <risa> yo firmé un contrato para grabar esta promoción pero no me dijeron que lo iban a vender es una promoción es supuestamente para darlo a los canales nadie iba a lucrar con esto yo también quiero lucrar obviamente porque el ah, director lucro ubica deja de romper los huevos es parte fundamental y los músicos también ya lucraron listo y sí, que se rompe los sea. huevos sí, ten... toda la plata para la discográfica todo, todo. <risa> bueno entonces Calculamos que para principios del 2008 vamos a haber una guerra nuclear por internet. Los videoclips de la historia para ver en pésima calidad en YouTube nuestros amigos de YouTube. Para poder bajarse el, el FLB si sos medio pirata y después claro. convertirlo y después pegarte un tiro en las bolas. Quiero algo más rápido, más lindo. Bueno. Vamos, lo hoy estamos esperando, yo sé va que venir... me escucha la gente sí, y no soy yo Para <ríe> esperarlo a Luciano y en una especie de mini especial de dos días Vamos a arrancar hoy y mañana con dos temas, con dos, dos canciones de una misma banda Dedicadas a cada uno de nuestros comentaristas, de hoy ah, y de mañana ah, Para Luciano Redigonda, la banda sí. se llama Los Sprites, ¿Sí? Los Sprites. No la no, conozco, ¿por qué me dedicas a una banda que yo no conozco? Bueno, no importa, porque el tema el se llama... A... El tema se llama George Romero, un homenaje a George ah, Romero, muy bien. dedicado a Luciano Rey Gonda mm. y mañana otro dedicado a nuestro comentarista de los jueves. shopping mall. I wouldn't care about the isolation I'm unconcerned about the walking que hasta la una de la mañana ya Qué va a venir tarde. estamos esperando a nacho ya va a venir luciano pero primero lisandro machain nos cuenta la única noticia del día que nos importó en un cine en los ángeles sí. dos cascabeles dos cascabeles aparecieron durante la presentación de serpientes en el avión dos eh, víbora cascabel claro serpiente cascabel no sé si es víbora <risa> <serpiente>. <risa> presentaban <risa> esa y unos gracioso les tiraron unas víboras. Las cascabel es venenosa? La cascabel la es venenosa. Sí. Y Pero tenía venenosa porque a lo mejor se le sacaron el veneno. No, sí. La realidad y la ficción confundieronse y confundieron además a los espectadores en una sala en toma, Phoenix. Toma. Con una película de posteriormente. Todo ah, marketing, todo marketing. Cuando encontraron a sus pies... Dos víboras serpientes, cascabeles de verdad. El cascabel no hace así. No hace un cascabel. ¿Cómo hace un cascabel? La la la la... No, Esta es una cajita musical. La la la... Sí, sí. Durante la presentación la proyección de, la, de Snake on a Plane, serpientes en el avión. Es buenísimo ese título. Para que ustedes tengan idea, es como si se llamaba un león en el avión, algo así. Ah. O sea, ese es el título de la película. Básicamente ¿De trata... es el efecto que causa cuando uno escucha en su idioma original. De qué se trata? De serpientes que están en un avión, obviamente. Uh -huh. A Samuel Jackson le, le, cuando le ofrecieron el papel le dijeron se va a llamar serpientes en un avión, Snakes on a Plane. Y se firmó. Después el, la compañía dijo, no sé, este nombre es eh, muy pelotudo, se lo vamos a cambiar. Samuel Jackson dijo, si le cambian el nombre yo me voy, no hago la película. Así que eh. Por eso quedó ese nombre. Qué maestro se animado. Víbora, víbora, de la mal, de la mal, por aquí pueden pasar. Una macumba el le hicieron. Que mal, eso cantaba Samuel Jackson en la, presentación. la sí. presentación. Por aquí. Eh, eh, me dio miedo eso. Está en el soundtrack, sí, sí. Sí, a mí también me dio mucho miedo. Se encontró una serpiente cascabel, insisto, yo voy a ser bastante recurrente porque me parece que lo amerita en la sala y otra fuera del cine, declaró la agencia eh, y el portavoz del cine. Aclarando que el incidente sucedido el fin de semana pasado en pleno estreno de la protagonizada película en la actúa Elsa Pataki. ¿Quién? Elsa Zapataki. ¿Quién es? Elsa Pataki? Una española. ¿Qué, Debe ¿qué ser hizo? seguramente algo de Almodóvar, porque todas las españolas que la pegan en Estados Unidos tuvieron algo que ver con el Almodóvar. Bueno, todas las españolas tuvieron algo con ¿Menos sexo? Ahí. Sí, claro. Sí, <risa> obviamente. En un comunicado... Como tenemos pocos audios, hoy lo vamos a hacer todos así. En un comunicado, AMC... Deja entrever que estas serpientes venenosas bastante comunes en el desierto del sudeste, fueron puestas malintencionadamente. Eh, hmm. Claro. Y quiero recalcar esta parte. Malintencionadamente. Malintencionadamente. Sale una cortina. Malintencionadamente. Ah, en una sala repleta de cinéfilos que deseaban ver el estreno de la sí. semana. Decirle a un tipo que va a ver el estreno de serpientes en un eh, aeroplano, sí. un cinéfilo me parece ser muy buenos con ellos, sí. Ah, no sé, tampoco es bueno ser cinéfilo necesariamente. Es una boludez decir eso, nada más. punto. Claro. El cinéfilo del que se empoma los lo rollos de filmes. Sí. El que tiene un el que fetichismo ma... por el cine. o se... se frota con hasta que sangra. El que se masturba viendo celuloides. películas. Claro, películas de nada. El, el, el blanco así, cuando queda la cinta girando. Y el cine está muy bien para acercar estos temas porque eh, bueno, pues a través de las imágenes y a través de las historias personales que cuenta eh, ah, permite eh... que a lo mejor el espectador se ponga en el lugar del otro, ¿no? En el lugar ah, de la, la serpiente en, en este no, caso entra al punto de vista de la no, serpiente Estamos hablando de cambiar de posiciones Se pone en el lugar del otro siempre en la idea del cinéfilo Y la, lo relacionado al sexo Claro, claro. Nos estamos <risa> yendo ¿Qué? por ¿Qué? las ramas oh, ah, eh, ¡Eh! Complicado a mí eso me recuerda, me recuerda a William <risa> Caster, eso de que te ponía aguijones en, en los asientos para asustarte. Es, es la misma idea, ¿no? Tirar serpientes. ¿Qué? ¿Qué te ponía aguijones? Por ejemplo, en su película La Aguijón ponía eh, especie de aguijones. que. Y que pero vos te sentás y... ¡Ah! Me En el linché. asiento, claro, la película no, no, todavía no no, empezó. te sentabas, entonces, hay una cosita un motocito que hacía vibrar no en la espalda y te hacía pegar salto. Y algunos... Eh, proyeccionistas malintencionados dejaron ese sistema puesto en los asientos después de que la película se levantó de cartel por ejemplo, iban viejas a ver la historia de una monja y el proyeccionista, tum, le mandaba el abijón y las viejas se morían de susto Anécdota. O, <risa> o les gustaba. O les gustaba, Depende de dónde le iba la guijón. Había algunos que ya sabían dónde sentarse. El incidente aislado que se produjo este fin de semana en Fedex fue inmediatamente resuelto y ninguno de nuestros espectadores resultó herido. ¡Qué suerte! Esperamos que nuestros clientes continúen respetando a aquellos que van al cine con ellos sin dedicarse a actividades que interrumpan la proyección agregó la empresa está bueno porque saben que son clientes sí los que fueron y tiraron la serpiente no son unos bándas que fueron y tiraron la serpiente. son clientes de ellos la no goza. quieren perderlos como clientes no antes que nada eso son clientes y cinéfilos ya fíjate es qué manera claro. de categorizar Y porque nadie se hubiera imaginado que iba a tratar de serpientes de esa película. Eh, no, Snake on a Plane es una película ocupada por mil... Eh, no sé ¿Qué? ¿Qué? No sé a dónde vas con eso. Quería <risa> hablar de eso. Vos estabas comentando cómo se, se habló del, en la internet de la película. Claro, en no, la internet se... Prefiero eh. que me lo cuentes vos a que lo lea yo de acá. <risa> no, Snakes on a Plane. Es la película que todos los blogs en internet están hablando desde hace un montón. Desde que se enteraron que se iba a llamar Snakes on a Plane. De que había una película que realmente se iba a llamar Snakes on a Plane. Serpientes en un avión. Eh, empezaron todo. Oh, oh, cómo puede ser, están todos locos está Yo Y entonces eh, eh, Hay un montón de lugares Hay cien mil 000... No, estoy diciendo no, cualquiera no, no Pero está, está lleno metáfora de... y es una película Sobre los, las relaciones humanas No, no, no, yo vi los avances Hay serpientes en un avión Y se trata de Samuel Jackson combatiendo serpientes en un avión. Es como un duro de matar, pero con un negro y contra serpientes en vez de contra terroristas sí, y en un avión. Y en un avión. Y bueno, en una, pero por eso de matar, no estaba matar estaba Samuel es Jackson. Está Samuel Jackson. Jackson ¿En, ¿En cuál? La 3. En la 3. Sí, sí Así que, que, que Ah, que pero es la 3 como que la que no existe, pero es muy buena. Sí. La 3 no. como la que no existe, pero es muy buena y tuvo muchos problemas de recaudación y aguante la serpiente, las, serpientes, sí, las sí. venenosas ¿Sí saben que en televisión por lo menos decir si serpiente trae buena suerte? No sean en radio ¿cómo? Serpiente yeah. venenosa Un veneno no puede vencerme A veces has intentado envenenarme <risa> Pero no puede <risa> Película, de los hermanos Farris, que, que el concepto, bailando y cantando eso. Luego, toda la serpiente bailando. Y guirnaldas. Y guirnaldas. Bueno, ¿se terminó? Yo y me iría a escuchar música. Vamos a escuchar el nuevo especial de esta semana, repasando los últimos discos que presentamos. Tom York haciendo Harrow Hill del disco de Eraser. Y después la banda que comparte nuestro amigo Nachito que ya llegó junto con un par de españolitos. Linda Aguilala haciendo saber perder. Don't be, don't be, don't be, don't be, don't be, don't be, don't be. Walki, walki, vamos a bailar, ritmo fatal, de sholki, sholki, sholki, fijate bien, Neno! Tu baile es cualquiera. Sube bien esa radio y déjate llevar. Vamos a bailar ritmo fatal. De shaki shaki shaki shaki Vamos a bailar ritmo fatal. shaki shaki shaki shaki shaki Cuántas veces soñaron con este aire de libertad. Sube bien esa radio y déjate llevar. Vamos a bailar ritmo fatal. Sholki, sholki, sholki, sholki, perki, mamota bailar, rybota tal, ne sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, sholki, perki. Y palqui, promoviendo el feedback con sus oyentes. Hay que en el Nachito, que cantar. Hay que en el Nachito, especial. Yo que no sepa lo que dice, es la verdad legal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Nacho Espumado se descorcha en Yolki-Palki. Claro, está Nacho con nosotros. se pueden comunicar al 82 8204 para hablar con él. Escuchen la cortina. A ver. Me hice una cortina. Así, así ahora la gente y dice, Nacho, Nacho la tiene cortina. ¿Te hiciste una cortina finalmente? Me hice una cortina. Tiene su cortina. Es buenísimo. Sí, es bueno, parecía pues, me equivoco. Ahora creo que me equivoco no no no no, a... ya, no pero no la gente no se da cuenta después de eso. después en la página de jockey park y se la bajan claro y, veces, y pueden... ven, ven cómo me equivoco y vale, el tema ya está vendido a europa ahora lo estoy mandando <risa> ya claro, se además se la pueden bajar en su casa la ponen en el equipo y hablan y lo imitan a nachito y hablan como claro, nachito claro, y son copados como nachito a ver si te sale la voz del pato galván igual que a mí <risa> <risa> bueno no voy a hablar un choto Bueno, no iba a un así Tenía, empezamos. Me olvidé los discos de los días que pasé música en un lugar Así que uh. eh, no hablo en Choto y dije Me voy a dar un lujo y en vez de hablar voy a tocar el bajo durante 10 minutos ¿Y? Así que nada, pongan el tema Bueno, <risa> Nacho tocando el bajo 9 minutos y medio eh, los daylight haciendo un tema del disco nuevo ah, Excelente, se lo merece, se lo merece Me gustaría mucho que Cuba sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, así preservamos de la extinción al comunismo. Y Parqui, lindas ideas para un mañana mejor. Pero Luciano, no sé cómo vas a superar estos nueve minutos de magia musical que propuso Nachito. No sé, yo estaba por allá con una computadora así que me las perdí. Así que no siento esa presión de competir contra la magia ¿Con musical de y Nachito. Con mi lap, si sí, una de esas computadora y me la, me la puse sobre mi falda. Para mí eso es una laptop. El <risa> me puse un CPU monitor, arriba de la CPU falda. monitor todo arriba de mi no. falda. Y eso yo así sentía que tenía Quedó una lata. Quedó un cuadriplégico, pobrecito. Después de lo soy parodiloso. Bueno, contanos, ¿cuál ya es el tema de hoy? Que no, yo empezar hablando un poco de todo este comercio descarado que tiene que ver con las DVDs, que la gente quiere cada vez más DVDs y que traigan más cosas, entonces a las compañías distribuidoras no se le ocurre mejor idea que sumar y sumar y sumar más cantidad de material y horas extra, lo que lleva a claro. que aparezcan distintas ediciones de colección. Dicho sea de paso, eh, dando un, digamos, como un paso histórico en la... ¿En qué? No le des bola. No te des no pruebas para demostrarlo. Sí. Cállate. No le des bola a lo que eh, dice. Billy desde allá un paso histórico en esta, de esta de cuestión del de comercio del DVD, digamos, sí. ABH acaba de lanzar una colección en los kioscos de revista al módico precio de 24 pesos con 90 que va a vender un montón de sus títulos clásicos que... Pero con que la idea tienen... de que no va a estar vendiendo películas, sino revistas que regalan películas. Exactamente, porque si no que pagar por las películas que están vendiendo, claro. cosa que nadie hace acá en la Argentina. Tiene la excusa de And the Winner y se llama, y entonces venden dos películas que, que fueron oscarizadas. Claro, la onda Oscarizadas. De que... Esa frase existe, no la está inventando. Bueno, pero que exista, que se la Parece haya inventado que lo otro boludo, no significa que es bueno de ya es parte del léxico de la agenda del séptimo arte como bueno yo, está bien también acá en rosario tuvimos <risa> el eh... la lengua y tenemos autoridad para decir esas cosas ¿Y o sea, podemos inventar la palabra que se nos quiera lo que se nos venga a la mente eh, decíamos ayer eh, muchas de películas ganaron unos que la mejor película y ah. otras como apolo 13 que no tienen nada que hacer ahí no, pero no, bueno no llegó Oscar. la van a vender Estuvo la primera edición que se vendía la primera del Señor de los Anillos junto con Casablanca. Las dos por 24,90 estuvo un par Jodele. de semanas en los kioscos. ¿En serio? Sí, originales. Reinebote dos sí. películas 25 pesos sí como yo me la grabo <risa> uh qué acabo de decir pero sí. 12 pesos cada película es un regalo un regalo y cómo venían editadas eh, como ¿Y esa bolsa que te venden, o sea, te la venden así embolsada con, con cualquier cosa no venía con una cajita con sí la cajita con la carátula con todo con el ah. de adentro sí sí sí sí sí sí pero bueno fue ¿Y, una el, parte y el también... debe, el disquito venía con los extras y todo Sí, lo que pasa no, es que por ejemplo, no, por ejemplo, de el señor Anillo viene en dos discos la, verdaderamente y esta editaban la película y un par de extras más. Pero bueno, yo el la que... quiero con el subtítulo en italiano siempre. Bueno, Cosa no. tuya. El señor del de El señor del ano. Claro. No, ¿Cómo del El señor. El del El señor del Decíamos, por otro lado, es una y de porno, estoy en realidad. ABH eh, está sacando también un módico precio cerca de 30 pesos. Algunas ediciones.. bueno decir módico? Me, me, me desespera. Me <risa> hace poner nervioso. Precio relativamente barato, <risa> sí. si así lo prefieren. Para hoy. No, no es de todo barato. barato. No todo el mundo ganga. tiene 30 pesos. No, aparte yo no le hago propaganda. Yo aconsejo cosas que están. No, empecé con el relativo. Dentro, de, dentro de, del precio, más interesante, está sacando una edición de colección que traen dos DVDs. Sí. Eh, y la más destacable es la edición que ha sacado hace unos meses atrás de Citizen Kane, el ciudadano Kane, de Orson Welles, uno de los grandes clásicos de la historia Ay, del de cine. en no. de No. Callate. No. El eh, de 1941. Eh, o 40, ya <risa> no recuerdo. Y eh, eh, bueno, eh, trae este clásico rematerizado, digamos, una muy buena copia. Y en el disco extra trae un documental altamente recomendable que se llama La batalla por el ciudadano que fue un documental bastante famoso y que trata sobre la realización de la película y los problemas que, que le agarró Orson Welles. Eso compra. esos son dos DVDs a 29,90, una cosa así, una linda cajita, todo fantástico. El eh, otro es la edición del mago de Dios. No, quiero DVD a esa película que no tiene 5.1 en blanco y negro. Y bueno, no todo. No todo. Ver explosiones en, en los DVDs. ¿Y qué? ¿Con un documental? No ¿Qué? que me dice cómo metió en la cámara a través de los vidrios, eso del techo. Claro. Yo no quiero. Bueno, yo sé, yo la compro. Él la compra, vos si querés. Él la compra y te la regalo Además, ¿Querés? una película ya perdió los derechos, porque que era del 30. De que Estás aprovechando que... la última. De claro, de que la le queda. Pedí, pero si te la bajás por internet no va a tener la misma calidad. No. La otra película que ha lanzado es El Mago de Dios, uno de los grandes clásicos musicales eh, de Víctor no no Fleming. Ni dos no, un es fantástico, un gran, gran musical, no. estéticamente me parece una de las películas más logradas de la historia del cine. Tiene ah, una la dirección de arte y bienestética estética no. que ha quedado grabada. Los musicales son películas de troll. No necesariamente, no. pero es más, mucho de lo que vos mirás, todas esas porquerías, vos te maravillás con un montón de boludeces rockera que te crees que son un <risa> y les robaron a película como el Modo de Dios y otros musicales de la década del 30 descaradamente. Mucho del clan de la década del 70 les robaba descaradamente. a la etapa No, no les robaban, Le, le tomaban el música. pelo. Sí, las pelas. La bueno, es algo interesante de destacar, amado Dios, de esto anecdótico, que en su momento no fue verdaderamente un éxito de taquilla, mucho menos, digamos, sino que el verdadero éxito y la verdadera forma en que se convierte en clásico a través del tiempo es con sus sucesivas repeticiones en la televisión, digamos. Eh, y bueno, esta nueva edición trae una muy buena copia y además otro disco extra con distintos documentales y más de seis horas de audio. 6 se, horas de, Dos de, seis horas de audio. audio. ¿De qué? De distintas frases de la película, canciones y un montón de otras cosas. Pégame, y, y trae también en las, las, horas, pruebas, las pruebas de efectos especiales con la que hicieron el ciclón <risa> que se lleva a la casa donde vive Dorothy. Bueno, es, trae las pruebas de efectos. Pruebas de, de efectos especiales de una película de la década del 30, bastante okay. innovador. Dorotea. Otro película Atrapado Sin Salida, ganadora del Oscar eh, en 1975, dirigido por Milo Follman y que consagró un poco a Jack Nicholson como el actor que conocemos hoy en día, el loquito que conocemos hoy en día. Claro. También tiene material extra y otro disco aparte. Todas estas películas se consiguen entre 30 y 35 pesos. Son muy lindas para tenerlas, para regalarse a alguien, ediciones lujosas. Y ya un poco para cerrar, eh, hablo un poco más de packs contemporáneos que se están vendiendo a un precio bastante interesante. Paco? Por ejemplo, pero, pero el pack de Tarantino poco, a 85.70, un montón. Como si sí? cuál el pack de Tarantino, el pack sí, de Tarantino, 89.70 que trae timos violentos, Kill Bill 1 y Kill Bill 2. ¿Tien? Ah, mira, menos de 30 pesos cada cada un vacío en el medio. Sí, falta Jackie Brown y falta la primera que eran perros de la casa. Buscaron como las más poperas, las que van a pegar. Está bien. Pero está bien, Jackie Brown 1 y 2 es un buen par. No, Bill uno y dos. Bill, perdón. No, Bill uno y dos, un buen par. Buen par. Y después el otro que estrena mañana la dama del lago. Sí. El señor M. Shamanan Que que ya no, ve, ¿eh? no, no, no, se ha sacado hace poco El pack Shyamalan, que trae sus cuatro películas esotéricas Con vueltitas de torta reloca Que son sexto sentido El protegido, señales y la aldea una clase de películas que la viste de una vez y nunca más en tu vida la puedes volver a ver de, de, porque ya sabes no, no. el final y respecto te caga a eso yo solamente yo solamente creo que la aldea responde a ese modelo me parece que las otras películas no las puede volver a ver sin ningún problema que tienen cosas por descubrir y que son enteramente disfrutables más allá de su lote de tu arca yo te digo yo sentido, veo más seco allá seco del final en la tele y no me la quedo ver porque digo ah oh, pero pues, eso no pero más allá pero es lo de menos lo, lo de sentido, muy la, la vi son por portadas, primera vez sabiendo el final y la disfruté Fantástica. Sí, está Pero, bien, pero, me había primero, vez. Y, pero ya me habían también. cagado el final. Bueno, y, y, y a mí también. Y de, de proyecto, hecho, la eh, el protegido y señales no son tanto, tanto vuelta de tuerca a los el finales, son no más tiene. bien. Resolu son buena, son eh. resoluciones, digamos, eh, extrañas, pero no son vueltas de Muy tuerca. señales. Claro, sí, y el, el protegido, sabes, protegido, no protegido no no tiene tiene es una de las mejores, tal vez la mejor, llamarla. Sí, es cierto. La aldea sí es la única que responde a este modelo de que no la podés volver a ver por segunda vez porque ya sabes que los bichos son ellos y qué sé yo, bueno. Pero bueno, interesante tener... Otra película no de loco. Si no vieron la, te... si no la aldea a esta pero, altura, joder. ¿Y ahora quién va a ir a comprar el pack de Yamalán? Y, pero tienen las otras tres. Interesante tener las cuatro peliculitas y una ¿Eh? cajita y, y ver, ¿no? ¿Eh? Más interesante película es que Qué lindo que te pegó sí. esta nostalgia después de tantos años de estar pirateando. Y dices, che, no estaba bueno. <risa> y por eso con las cajitas y las caraturitas estuve viendo que quedaba extrañando. ¿Y Desde sale? que Fotogogo vi un paracolor, dije, Ará, qué bueno. ¿Cuánto sale? El a él está entre 100 y 140 pesos, depende de dónde Cuatro películas. Averigües. Sí, cuatro ¿Entre películas. Entre 100 y 140, depende de dónde averiguo. Sí. Que chanta el, el, el uno y otro. No, no, realmente, o sea, no, porque todas te, te, te esas cosas que están los precios que te aparecen por internet. Los precios de la librería, los precios de... Los negocios que te venden exclusivamente de... Y varía... Y mucho mercado libre. Varía, claro, sí, claro. Varía realmente mucho. Y bueno, hay un montón de los packs pero no voy a seguir hablando porque yo tengo que terminar. Sí. Así no, que bueno. Eh, este sábado vuelve, la segunda fiesta de vuelve de Underground en Loan Rockets. Si quieren, Nacho les va a regalar entradas. Así que tienen hasta, ya les digo, hasta las 12, tienen 8 minutos para llamar. Hasta la una Hasta la una perdón. Eh, si llaman al 411-8204 se pueden ganar una entrada gratis para ir a esta super fiesta de Nachito. La vuélvete Andra. Vamos a escuchar a Switches haciendo Messi from youth y ya nos vamos.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 the call Me mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. Fin de Yolki Parki, les recordamos la fiesta Vuelvete Underground en Logan Rockets, Catamarca 23-24, este sábado 26. El viernes va a estar... Nachito, también, junto a Juan Manuel, su tecno pop Constructivista, su banda Matilda, en vivo a partir de las 12 en Séptimo Cielo. ¿sí? Allá en Alberto. Y hablando de tecno pop Constructivista, esto me trae al tecno pop Materialista Histórico. Exacto. Eh, que no es lo mismo. Es el género de agosto, que va a estar este sábado ahí en Cordón Plateado, en Maipú 1154 creo, más o menos. Pero ahí... tempranito eso. Muy temprano, me caen tipo 8 y media, me compro unas empanadas y toca, escuchan, disfrutan Exacto. en su versión con y instrumentos robados de la Amy computadora Emi de Planeta X nos recordó que el sábado también en Casa Encantada va a estar tocando Juani y después va a estar él poniendo música, o sea, Emi. Así que tienen un fin de semana con dos millones de cosas para hacer. Divídanse, subdivídanse. <risa> no, Nacho sé que se puso celoso porque le dijimos eso. No, no, ah. no, no, no, no inventes. Pero la falla que se llame están mirando para atrás. Bueno, listo, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Falta algo más? Luciano, ¿algún anuncio más? Uh, no, adiós. Bueno, no. chau entonces. Necesitamos no, amor acá, va. si <risa> eh, nos vamos con Box Trot haciendo de startup something, nuestra banda de la semana. Nacho, ¿quieres agregar algo? No, ya no dijimos sabiendo, todo. ¿eh? Esto Gracias. y esto. No decir, chao. <risa> chau Nacho. Vení, decirle bien a la punta del micrófono, chau Le digo a esta. Esa. Decile a esa. No Chao. Nos vamos con Boxrat. I could call you up. I get angry with athletic ears, If I Don't call me boring. It's just cause I like you. Oh take me on back take me on back and take me back. To the place where I could feel your heart Is this the end, it's just the start of something Really, really beautiful Wrapped up in disguise, as Something really, really ugly Won't you come by and see me I'm a love letter away I break your name before I say I really And I loved it, loved it No, I don't care if You think I'm eager to shut your eyes Well, I'm sorry, everybody knows I can't break you with your gutter blues. Would you believe if she sent me a letter? The ring it nearly weighs her down She's got another boy, oh boy Steady your ears, steady your ears And leave my lips poetry. is not a luxury. It's how I break this home. And when I'm really ill, won't you cradle me? Man is not a noble animal. For me, the woman is I heard you inside your room. You said she'd never really live. To so your box against the wall. But Did you really This is gone from it infected in your eyes I think it's time Long. I haven't had the chance to speak at Godspeed I break the law once every week to feel your touch what's the book to you in Do you feel better? Oh, this is, it just makes me ill, you name it Dripping from my pen, so you're not around to curse I got a drop for? God now say I'm still under